Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan motomaníacos? Bueno, aquí a r r a n c a n d o una nueva edición del programa dedicado al mundo del motociclismo. Como siempre, por FMD Rock 104.7 en la ciudad de Tres Arroyos. Como siempre, la p r o f e c c i ó n lo tenemos a Diego.、Eh, bueno, amigos, hoy tendremos、eh, lo siguiente: estaremos hablando con misil de Loncos. Desarrollaron este fin de semana su noveno aniversario en Bahía Blanca. También lo tendremos a Alejandro. Eh, que viene, nos va a contar sobre la segunda fecha de MX Quack en Sierras Vallas. Estuvieron participando este sábado y domingo con una gran fiesta del motocross. También l o t e n d r e m o s a Sebastián y Tommy de Ocudun s Motos. Que bueno, con la presentación de、eh, novedades que van a venir acá q al mercado tresarrollense, como son las motos eléctricas. Y bueno, estaremos charlando un poquito de los productos y, la, y lo que van a ofrecer para todo el público de la ciudad con estas novedades. Que bueno. El futuro está presente, así que bueno, los chicos están representando una marca relacionada con este producto. Así que estaremos c h a r l a n d o con ellos también en el piso. Y también tenemos a Daniel del grupo Viajeros, que bueno, va a estar saliendo este sábado eh, con eh, diferentes puntos que va a ir tomando, pero el destino final es、eh, Alaska. Así que bueno, Daniel estará contando aproximadamente. Eh, una breve reseña de lo que va a ser、eh, este viaje, cómo arrancó el desarrollo, esta idea y con quién lo va a, lo va a realizar. Así que bueno,、eh, lo estuvimos siguiendo en las redes. Estuvo preparando su tornado, acondicionándola para, para este gran、eh, evento, ¿no? Que va a ser aproximadamente de tres meses. Un viaje súper interesante para, para realizarlo. Así que bueno, amigos. Y bueno, obviamente tendremos reseñas de próximos eventos que ya hay fechas.、Eh, Lanzadas de diferentes agrupaciones de acá de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, eso básicamente es básicamente lo que t e n e m o s el día de hoy. Bueno, amigos, vamos a arrancar como hacemos siempre con la tanda publicitaria. Un breve tema musical y la primera entrevista que lo tenemos a misil de Loncos de b a h í a Blanca. TC Motos, taller mecánico de motos en general.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 Mecánica en general, frenos y embragues. 9 de julio 1128. Celular 1564-6138, 3 Arroyos. Lubri Centro Al Turco, filtros, baterías, aditivos, todas las marcas.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 La salud de tu mascota es nuestra prioridad. Recordamos que nos pueden escuchar a, a través de todo el mundo por www.caballosdemetal.com.ar. Auspicia esta entrevista en Motomaníacos Motobox. Bueno, amigos, arrancamos con el desarrollo del programa. Lo tenemos en comunicación a misil de Bahía Blanca. Hola, buenas noches. ¿Cómo e s t á mi loco? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo va eso? Bien, todo bien por acá. Bueno, eh, eh, haciendo la. La llamada correspondiente, como habíamos hablado la semana pasada, para hacer el cierre de lo que ha sido la fiesta de Loncos. Así que, bueno, brevemente para que nos cuentes lo que han este, vivido este fin de semana.、Ah, una locura, una locura, Mar. No sabes lo que se vivió. Increíble, increíble. Hasta el día de hoy seguimos recibiendo mensajes de todos los, los, los que asistieron. Felicitándonos y agradecido s por, por la atención, pero esto te lo digo por favor sin agrandarnos, sino que ojalá si te cruzas con alguno de estos motociclistas, lo puedo decir personalmente lo que se vivió en la fiesta de Longo. Estuvo muy lindo, loco, muy lindo. O sea, ocupación total. La verdad, que cuando hablamos que había unas 10-15 entradas todavía que cupos libres. Sí, sí.、Eh, bueno, no, eso al toque. Después de hablar con vos, al toque me escribieron, se vendieron, se llenó completo. Y lo que sus eventos, estamos、eh, pasados, esto fue a l mediodía, anoche,、eh, viste que te comenté que la gente después se viene para nuestra sede. Exacto. Y la joda s i g acá. Bueno, yo s a c a r la gente afuera. Que claro, no lo、no、pude ir porque el salón tiene un cupo. Y hay que respetarlo porque porque así lo manda eh, eh, la norma del salón. Entonces,、eh, lo que sucedió fue que después en la sede, cuando nos vinimos, después del evento para acá, eh. Vino mucha gente que claro que se quedó fuera y quería、eh, disfrutar de esta, de esta fiesta. Así que nada,、eh, los sorprendimos a todos con una banda que、eh, te diría casi que creció junto con nosotros, que fue Triple Seis, la volvimos a traer. Te digo, la volvimos a traer porque nosotros solemos todos los años poner una banda distinta para que no sea tan igual y darle la oportunidad a bandas locales nuevas o otro tipo de banda local. Y En este caso, trajimos a Triple s i 6 a la noche en u e s t r a sede a tocar y fue una, una locura, una locura. Yo creo que más de uno, uno se lo esperaba. Y, y bueno,、eh, te digo, nos sorprendió inclusive porque posterior al asado, siempre por ahí、eh, el 30% o el 20% de los que ya fueron al evento al mediodía vienen para la sede. Y en este caso vino el 50% o más.、Eh, El 50% o más de las personas que fueron para allá, para acá. Así que la juega siguió hasta tarde, hasta tarde, hasta 5 de la mañana, por lo menos.、Ah. Gente de todos lados, gente de desde de las h Eras,、eh, gente de Santa Rosa, gente de.、Oh, no sé, no, no me quiero poner a n o m b r a r porque realmente vinieron de muchos lados. De, de Alta Italia, de Córdoba, de,、oh, de todos lados.、Eh, así que de Sierra La Ventana, no sé, si me pongo a n o m b r a r la lista a r Pero vino total, d de todos lados. Realmente estoy muy agradecido s porque responde, o sea, la gente responde.、Eh, responde el evento. Y acá, si vos viera la lluvia que, que, que hubo、uh, eh, en el medio del evento, porque el evento nos tocó un día solíamoso y tipo 3 de la tarde, 4 se vino un chaparrón, pero no sé cuánto cayó, s a l i ó o t r a las noticias en tan pocos minutos. Y la gente se quedó ahí, siguió, y no solo eso, sino que se vino la serie a seguir disfrutando. Así que estuvo buenísimo, loco. Estuvo buenísimo, la verdad.、Eh, arrancamos a las 6 de la mañana con el fuego, los chicos arrancaron a hacer el fuego para, para hacer los 115, 120 kilos de carne que pusimos, más los choris, sí, no sé. Fue, fue tanto, fue tanto, y, y sobró. Y como sobró, como todos los años. Te había comentado, nosotros lo traemos para la sede、Exacto. y lo seguimos entregando ahí para la noche. Así que por eso te digo, la juda siguió hasta tarde, estuvo recopado.、Eh, y bueno, yo, si el día de mañana, ojalá te c l u c e s alguno ahí en la radio que te pueda decir si estuvo acá, cómo lo bebió. Pero se disfrutó bastante se bebió muy lindo, en serio. Genial, la verdad que espectacular. Bueno, nos alegramos muchísimo que haya tenido la convocatoria que, que ustedes pensaban y bueno, y superado las expectativas porque, como decís vos, la gente siguió la fiesta a la noche. Así que bueno. Me imagino que muy gratificante para todo, lo que, todo el grupo que ha trabajado y, y ha esperado con, con ansias a, al público que se haga presente. Y bueno, la verdad que la devolución fue espectacular. Sí, ahora estamos pensando porque, a ver,、eh, nosotros, si un año sale bueno, el siguiente tiene que salir mejor. Eh, ¿Viste? Eh, a ver,、eh, ¿hay cosas para mejorar? Hay un millón de cosas para mejorar. No somos perfectos, somos seres humanos y somos seres racionales. Así que errores los hay y los va a haber. Pero siempre tomamos nota de eso. a m á s en este momento estamos reunidos con los chicos y hay que. La, una de las cosas que siempre hacemos p o s t e v e n t o s es anotar las cosas las que puedo mejorar. Che, ¿cómo podemos ser un poco mejor el año que viene? Bueno, las cosas que tenemos que ver para mejor el año que viene y i e n e n que ser las mismas, porque el año que viene es nuestro décimo aniversario. Claro. Entonces, la fiesta tiene que ser más grande. La gente t i e n que. Viene, Rentirse más aún, inclusive, y darle más cosas nuevas. Si teníamos dos bandas, bueno, pongamos tres. ¿sí? Entonces, eso es siempre lo que hacemos todos los años para que el año siguiente sea siempre mejor. Para que digan lo longo, como que no nos quedamos, mejoramos un poquito más. Genial. Así que bueno, ahí estamos justo deliberando en eso. Bueno, genial. Así que nos alegramos muchísimo que, que hayan disfrutado este gran fin de semana porque ha sido un día completo de. De, de recibir gente y de, de actividad, pero bueno, con, con alegría de, de disfrutar todo el momento que han compartido con tanta gente. Sí, m a r i o sí, excelente.、Pero、te repito, destaco lo de la lluvia porque es algo que me emocionó y te lo voy a decir de esta manera. Nosotros, como motociclistas, viajamos. Y si decimos, che, está este fin de semana tal evento, bueno, vamos. Y si llueve, llueve, man. Claro. Nosotros ya dijimos que vamos y hay un compromiso. Y vamos. Y, y yo sé que a veces en un evento la lluvia puede limitar. Hay gente que no le gusta salir a, a, a andar en la r u t a con、sí. lluvia y es entendible, o sea, se respeta. Claro. Pero nosotros como, como grupo siempre tenemos un compromiso. s i hay un evento, decimos, che, nosotros vamos, vamos. ¿Qué importa? Si llueve, si hay viento, ni va o, o sale un volcán del piso. Vamos. Lo que sea, pero vamos. Entonces, y en este caso fue recíproco. Porque con la lluvia y todos los pronósticos que había, más allá que el día estuvo muy lindo, p estuvo muy lindo. La gente vino igual y llovió y no se fue para la casa. Se vino para la serie con lluvia y todo. Fue increíble, increíble. Yo, yo la verdad, me emociona mucho eh, eh, la memoria que tiene la gente. Literal,、eh. esto es la memoria, porque lo s locos, creo que así como nosotros lo hacemos, ellos también lo hacen. Y la verdad me siento de gusto. O sea, son gente que, que puedo compartir charlas de tar, literal. Genial, espectacular. Bueno. Así que la verdad, que bueno, la reseña que nos está contando es、eh, excelente. Así que las felicitaciones,、sí. obviamente, aquí del de, de、sí. programa de Motomaníacos para con ustedes este, por este, la, lo que han desarrollado. Y pues, seguramente vendrán nuevos、Gracias. eventos.、Eh, y bueno, obviamente el décimo va a ser súper especial para, para、sí. tanto como la organización,、sí. como la gente que va a participar de, de este evento. Así que bueno, nos alegramos que, que las cosas que vayan、Gracias. planeando salgan de la mejor forma posible. Así que bueno. Lo que vos quieras、gracias、agradecer a. g r i a s por, por, por la llamada, gracias también a vos por, por, por toda la onda que me m e t é porque muchos te escuchan a vos y también llegan a nosotros por medio de tu, de tu radio. No, la verdad que es un gusto, como vos decís, vos te, viste, que, que te da satisfacción. Este, bueno, los eventos nosotros también nos dan lo mismo, porque lo que tan, intentamos es eso: que, que colaborar con, con la, la gente que, que organiza, grupos o puede ser particulares muchas veces. Y bueno, tratamos de, de aquí de motomaníacos de tratar de colaborar para que sea, tenga la difusión que corresponde y, y dar la participación tanto como la previa como e l cierre de cada evento. Así que bueno, eso es el camino que y la idea que tenemos con el programa para llevar adelante siempre con cada actividad que, que, bueno, que colaboramos para, para la difusión. Eso, eso, sí. Así, así que nada. Bueno, Mario, bueno.、Eh, ya como siempre, mi loco,、eh, yo te repito, te agradezco mucho. Por tu llamado y por, por todo, por todo lo, que, lo que hemos compartido, porque los medios siempre ayudan mucho en, en este tipo de eventos. Bueno,、siempre. genial, misil. Te mando un abrazo muy grande. y, Bueno, obviamente extensivo para todos los chicos y todo el grupo que ha trabajado tanto. Así que nos veremos pronto. Y bueno, buenas rutas para todos. De Acá te mandan saludos. Gracias, Mario. Gracias, mi loco. Que andes muy bien.、Saludos、gracias igualmente.、Eh. Un gran、y、abrazo. Buenas rutas. Buenas rutas. Dale. Gracias. Hasta luego. Cerramos la entrevista con Misil de Loncos, que nos decía la reseña correspondiente del noveno aniversario que desarrollaron este sábado,、eh, con la actividad completa, como decían, tanto el almuerzo y, y la parte nocturna en la sede. Este, así que, bueno, espectacular lo que han desarrollado los chicos y bueno, la, la concurrencia que ha tenido de toda la gente en este lugar. Así que, bueno, felicitaciones para los Loncos, noveno aniversario. Les recordamos la repetición de Motomaníacos, son los sábados a las 15 horas. Auspicia esta entrevista en Motomaníacos Motobox. Bien, amigos, seguimos con las entrevistas. En este caso lo tenemos Alejandro en comunicación. Hola, buenas noches. Hola, Mario, buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Buenas noches para toda la audiencia también. Bueno, espectacular. Así que bueno. Me imagino que han pasado un gran fin de semana, ¿no? porque l o hemos visto a través de las redes sociales este, la, la, la cantidad de concurrencia que, que han tenido bueno, en las competencias, ¿no? Sí, hubo un buen marco de pilotos y un buen marco de público también. Genial. Así que, bueno,、eh, el circuito estaba en óptimas condiciones porque vimos el avance ahí con el gato, que siempre está colaborando con todo. Eh, eh, en cada actividad, en Motomaníaco siempre lo hemos convocado, la verdad que la. La mejor el gato, así que siempre le mandamos un abrazo aquí del programa. Sí, gato, siempre a nosotros no, nos hace un, una parte de la locución, la parte de las carreras más, más fuertes. Le da una mano a a u g、eh, u Y nada, es un, un, un honor y un, y un gusto que nos damos tenerlo transmitiendo en, en las carreras que se hacen en casa. Genial. ¿Cómo estuvo el clima el fin de semana por, allí, por allá? El. El clima estuvo bien, la verdad que fueron dos días espectaculares. No hubo bien, una temperatura agradable.、Eh, nos acompañó,、eh, a pesar de que el viernes de la noche nos hizo asustar un poco porque ya teníamos la pista con el agua justa. Y bueno, se venía una tormenta grande que por suerte acá no, no, no llovió, pasó de largo. Pero bueno, estuvimos cortando clavos hasta el último momento. Sí, sí, complicado, porque si un poco más de agua complica, ¿no? Ya te complica el circuito.、Sí. Sí, sí, ya si、sí, caían 10, 12 mallas se、eh, ponía feo, sí. Claro, espectacular. Bueno, así que muchísima sí, concurrencia con de pilotos,、juntos. ¿no? Sí, sí, hubo muchos pilotos.、Eh, por ahí un poquito menos de lo que esperábamos. Esperábamos arriba de 100 y anduvimos en 70 y pico. Bien. Pero salieron lindas carreras y, y teniendo en cuenta que se superpuso la fecha, porque nosotros la, la fecha original era el. el 4 y 5 de abril, y la postergamos para 18 y 19 por la lluvia del 4 y 5,、eh, y se superpuso con una carrera grande en Córdoba, en la b u l a s h que es el MX Córdoba, que es muy convocante. y Bueno, eso nos, nos hizo que, que algunos pilotos、eh, se fueran para allá, ya estaban siguiendo ese campeonato. Claro, exactamente, sí, sí, a la superposición por ahí, bueno. Eh, fue una situación que por ahí complicó para algunos, y bueno, optaron por alguna carrera o por otra. Exactamente. Bien, así que bueno, contame brevemente las categorías que participaron para si la gente está informada.、Eh, tuvimos categorías,、eh, to casi todas las categorías que hay en el motocross:、eh, principiante y debutante, que van las dos juntas. Después categorías 50、eh, y 85. Y después viene lo que es promoción. Eh, eh, junior. Todas las máster.、Eh, que son de, de 35 a 50 años. Se dividen en máster B, C y D. Y después e s tuvo la MX2. Que son motos de cilindrada 250 250 centímetros cúbicos. Y después la MX1. Que tuvimos el, el placer también. Y nos dimos el gusto de tenerlo a, a Lautaro Toro. Que es un piloto. Eh, creo que dentro de los cinco mejores del país, ah, mirá qué bueno.、Eh, que bueno. Que la verdad que dio un espectáculo tremendo.、Eh, la gente no se volvió loca, estuvimos <risas> n un montón de, de comentarios en red y nos felicitaron todos porque el loco es otro, de otro planeta. La verdad, mirá vos,、oh, impresionante. Sí, la verdad que sí. Así que espectacular. Y bueno, eh, eh, cobertura, me imagino que como hay en la, cada competencia fotógrafos y bueno, los medios también han colaborado sí, con, sí, con la difusión、sí, también. Sí, y sí. La, bueno, dar a conocer la actividad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tuvimos muy buena repercusión en las redes también,、eh, que tienen mucho alcance hoy en día. Y bueno, está a La MUNI también、eh, nos hizo una conferencia de prensa previa a la carrera y los medios, y las radios y los canales nos, nos dieron una mano también. Genial. Bueno, nosotros de parte de Motomaniaco tratamos de colaborar como lo hacemos con cada actividad que vemos, así que bueno,、eh, siempre es para sumar, para todos es lo mejor, a que les gusta el motociclismo en diferentes actividades. Bueno, en este caso el motocross, este, tratamos de, también de colaborar y dar difusión en las redes sociales、eh, de, de lo que era la fecha, porque también en suma, ¿no? Sí, claro que sí, estamos muy agradecidos. Bueno, contame la, la próxima fecha, ¿cuándo sería? Eh, no, no, no tenemos fecha、ah, hasta、bien. el año que viene, no, no creo, salvo que surja algo, pero, pero nada, no. no.、Eh, tenemos planificado cambiar la pista,、eh, ah. hacer unas reformas, más que nada、no、en sí, sino por, por el lugar del público.、Eh, tenemos poco espacio para el público y, y bueno, la idea es que en algún momento traer un nacional. Es、eh, el campeonato nacional de motocross, que, que es el, el, el máximo nivel que se corre acá dentro de Argentina.、Y、la idea es volverlo a traer a Olavarría, hacia l o s v a l l a s、eh, Como en algún momento vino a la pista emblemática de acá.、Eh, la idea es esa, volverlo a traer en algún momento. Y bueno, para eso necesitamos más espacio de, de boxes y de, y de gente para poder, para poder armar todo. Claro, me imagino,、Así、porque que... bueno, la cantidad de pilotos ¿no? que, que participan de este tipo de fechas. Sí, sí, el público también. Un campeonato nacional. Nosotros este fin de semana creo que estuvimos arriba de las 800 personas.、Eh, y en un campeonato, creo que vamos a. En un campeonato nacional, en una fecha de campeonato nacional, creo que se triplica esa cantidad. Bravo. Así que,、eh, nada, necesito el espacio y bueno, aprovechamos para reformar la pista, que tampoco viene mal. Y ya tenemos medio armado el. El, el riego falta colocarlo, lo tenemos comprado. Así que seguramente hagamos un parate y, y hagamos todas esas cosas para el año que viene, encarar con, con todo y con una pista renovada. Genial. Bueno, espectacular, Alejandro.、Eh, bueno, lo que vos quieras agradecer para la gente que ha colaborado, porque me imagino que ha sido bastante, aparte de la municipalidad, para realizar este evento. ¿Están los micrófonos a disposición? Sí, principal a mi familia y a mis amigos. Eh, que me bancan, la verdad que sin ellos no, no, no haría nada.、Eh, no quiero nombrar a nadie p u e me voy a olvidar de, de alguno y, y no quiero quedar mal. Sí, sí. Pero tengo un grupazo, nosotros esto lo hacemos siempre a, a donores porque no, acá no se g a n a mucho.、Eh, es un hobby, es una pasión y, y tengo un grupazo de amigos y mi familia que me banca n siempre. Si no, esto no lo ven、eh, ni, ni, ni queriendo. a s í q u e a los de ellos, y bueno, después a todas la, las empresas que nos dan una mano: IPF El Pino, a i t a m Ferretería, bueno, los chicos de Entre Fuego, s a, a los FUCTRA que siempre vienen, a los chicos del sur del sur、eh, que siempre nos están apoyando y se prenden el evento y hacen que, que no solo sea una carrera de motocross, sino que, que haya buena gastronomía y, y la gente pueda venir a, a pasar un lindo momento. Genial, espectacular. Bueno,、eh, l o felicitamos por la actividad que han desarrollado y bueno, por la, por la convocatoria, que bueno,、eh, fue importante también, aunque no era el número que ustedes deseaban, pero bueno, creo que fue una cantidad de pilotos aceptable. Así que bueno, ha sido una fiesta. y bueno,、eh, Estaremos en contacto. Cualquier información o cualquier cosa que quieran volcar o,、eh, o comentar el día de mañana de un cambio de pista, algún desarrollo que hagan en el circuito,、eh, estamos a disposición para charlar en cualquier momento. Dale, Mario, te agradezco mucho el, el espacio y la posibilidad de difundirlo también. No, totalmente, un gusto, vale. Así que bueno,、eh, te mando un abrazo muy grande bueno, y a todo el equipo que, que siempre está colaborando para que ustedes puedan llevar adelante estos eventos y a la familia también. Así que bueno, te mando un abrazo grande y bueno, estamos、eh, aquí en Motomaniaco para lo que precisen. Dale, Mario, muchas gracias. Saludos, abrazo grande. Muchas gracias, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Encerramos、bueno, la entrevista con Sebastián de MX Quacks. Desarrollaron la segunda fecha en Sierras Valles. Vamos con un temita musical y recibimos a los entrevistados aquí en el piso de Motomaníacos. Bueno, amigos.、Eh, ah, no, no. Sí, vamos directo con la entrevista.、Eh, bueno, amigos, seguimos aquí en Motomaníacos. En este caso lo tenemos aquí en, en el piso. Se han acercado aquí a la radio, a la FMIndi Rock. Lo tenemos a Sebastián y Tommy Uskudun. Que bueno, vamos a charlar un poquito de nuevos productos que están trayendo aquí al mercado de Tres Arroyos, que son las e-bike o bici motos eléctricas. Bueno, en este caso、eh, hay un, unos cuantos modelos que, que están este, trayendo para que la gente pueda disfrutar. Y bueno. Los convocamos aquí para que charlemos un poquito、eh, desarrollando la, la información de lo que son es estos productos y bueno, en qué consiste y qué características principalmente tienen. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Mario, ¿todo bien? Buenas noches, Mario, y a la audiencia. Bueno, este, es como hacía la, la introducción recién:、eh, aquí tenemos productos nuevos con, con este. Cosas que están llegando, que como son en este caso、eh, bicis o motos eléctricas, y bueno,、eh, contamos un poquito de、eh, la marca que están trabajando y, y qué autonomía, qué, qué tipo de, de vehículos son y, y qué cada una características primordiales de, de las primeras unidades que han traído q u í a Tres Arroyos. Bueno, estos son bicis y motos eléctricas, que bueno, lo que bueno que tienen estas motos es que no necesitas registro. No se patentan, no necesitas BTV ni seguro. Bueno, eso ya depende de cada uno. Si vos la querés asegurar por robo, d e c i d i l o asegurás. Eh, bueno,、eh, las motos tienen características como、eh, cuenta con un motor de 500 watts en general. La más barata cuenta con un motor de 350 watts. Esa es mucho más barata. Tienen tres modos de velocidad: la cargada la pared como un celular y tarda entre 6 y 8 horas en cargar. Eh, son ultra silenciosas para andar por la calle, la verdad son muy prácticas.、Eh, así que nada, la verdad que estamos empezando con eso. <risas> Genial, ustedes c u á n t o s ya que están representando、hoy? y nombrame la marca que del, de la.、Eh, d Son、producto. Uniform. e Uniform,、sí. espectacular. Ustedes、sí, c u á n t o s、sí. e que están e e s t a n o Son de... tipo italianas, ¿viste? s v i s t e el diseño? Claro,、rico. un diseño neo retro. Claro, sí, sí. Espectacular. ¿Cuántos es que están con, con la marca ustedes aquí en Desarrollo?、Eh, bueno, nosotros la representación aproximadamente hace dos meses que la, que la tomamos y bueno, que las estamos vendiendo y tenemos mercadería acá hace un mes aproximadamente. Los modelos, como te decía Tommy,、eh, son todos con nombres de ciudades o de regiones italianas, como por ejemplo Palermo, Parma, Nápoles, Florencia, y el diseño, si bien son motos producidas en China, tienen todos.、Eh, O sea, están todas diseñadas por, por gente de, de, de Europa y principalmente de Italia. Genial, espectacular. Bueno, eh, eh, la más potente decía que tiene 500 watts. 500 watts. Eso,、eh, en, pone, en la ciudad, ¿qué autonomía tendrías vos para circular? IE、eh, depende mucho del uso también,、sí. pero entre 40 y 50 kilómetros tenés. Bien, eso、eh, me refiero e l rendimiento, sería que eso, exigencia de decir, bueno, medio al límite de velocidad. Va a consumir, obviamente, la batería claro, más rápido, ¿no? Claro, lógico. Claro, sí, y sí. depende mucho también.、Eh, bueno, tiene tres velocidades, o también o, otra, otros le llaman、eh, modo eco, modo normal y modo sport, que ahí desarrolla más velocidad y, bueno, por supuesto, a necesitar más、eh, potencia, la batería dura menos. Pero generalmente es una batería de 40 kilómetros en un uso normal, hasta 50, perfectamente, y también depende del peso de la persona que. Que va、oh. arriba, o si es una persona sola con algún niño, que también、eh, hay modelos que tienen doble asiento, doble pedalín, que tranquilamente pueden circular acá en la ciudad. Perfecto. Y estos tienen pedales, ¿no es cierto?、Sí. Estos vehículos tienen pedales. Claro. claro eso es lo que hace que no necesites patentarla,、eh, no necesites registro, ni casco. Bueno, en algunos casos te lo piden, pero generalmente no, no vas a tener problema. Y eso obviamente te permite, en el caso que te quedes sin batería, Poder pedalear, pedalear.、Sí. ¿no? Claro. no va a poder pedalear 10 cuadras, pero capaz que una cuadra, dos cuadras. Sí, un, un caso de una eventualidad. s una asistencia, sur... claro, claro. asistencia. es una asistencia. Es p e c t a c u l a r Sí, sí, no, la verdad. O sea, en realidad,、eh, para decirlo resumidamente, son motos con carrocería. Son motos carrozadas, o sea que ante la ley, la ley 24.449, que establece que las bicicletas eléctricas s o n las e b i k e como se llaman estas, con pedaleo asistido de baja potencia, Por eso que es,、eh, como te decía Tomás, que no necesitan ni, ni registro ni seguro, porque para la ley es una moto, es una bicicleta convencional con una asistencia eléctrica. Genial. Y ustedes tienen, aparte de desarrollo, en diferentes, otros lugares también, ¿no? La distribución. Claro, nosotros, bueno, nos han dado desde Coronel s u á r e z y las ciudades Aledañas hasta Tandil, pero bueno, como recientemente estamos terminando de armar t r e s a r r o y o s vamos a ir paso a paso. Eh, representando la marca en esas ciudades, genial. Así que bueno, esta, estos vehículos traen su cargador para、sí. uno que lo puede manejar en su casa, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, vos cada una semana más o menos lo tenés que ir cargando. Va, es dependiendo del uso de cada uno, pero cuando le harás 10 kilómetros por día, claro, sí, algo n o r m a l p a r a ir Y venir al laburo sí, lo que sí, sea sí, está sí. buenísimo. Además, que son económicas, no, no llevan mantenimiento, nada. Eso hoy en día, la verdad que. ¿Cómo se maneja, por ejemplo, el tema de la carga? ¿Uno tiene que esperar que se termine la carga o, o, a, o a media carga se, se recarga la batería para completar? ¿Cómo se maneja ese proceso? Sí,、bueno. recomiendan que cuando tiene el 20% más o menos de batería, ahí y a la t i e n e que poner a cargar para que la batería dure más、es、a、sea. largo plazo.、Así. Sí, la batería, o sea, el, el, o sea, por técnicamente te recomiendan, o sea,、eh, se carga entre 6 y 8 horas. Pero el cargador tiene un corte. O sea, cuando llega la carga que requiere,、claro. corta automáticamente y vos la podés、eh, dejar toda la noche, o dos noches,、que、o no tres noches, lo que quieras, porque no son baterías de litio, que son las peligrosas. Las baterías estas de plomo o gel,、eh, vos la podés seguir cargando y no, jamás se va a prender fuego ni va a explotar. Genial. ¿Esto en instrumentación qué te trae estos vehículos? Te marca la carga de batería, algún que otra cosita te m a r c a Te marca los kilómetros, la velocidad que vas,、eh, la batería y alguno s de los modelos te marca n la cantidad de kilómetros que tiene la moto. Bien. Sí, y, sí. y también la velocidad, si estás、claro. en, en velocidad 1, 2、claro. o 3. Bien. Ah, y bueno, y, y la luz y esas cosas, porque tiene luz alta, posición, antiniebla también, un modelo. Perfecto. Sí, sí, Giros、claro. con sonoros claro, y bocina. bocina. Espectacular. Así que genial,、no, eh, es una motito más. ¿Sí, <ríe> sí, sí, sí, sí. sí bueno, por lo que contábamos, Loteria, que charlamos, Sé que ya están distribuyendo y están vendiendo en la ciudad, ¿no es cierto? La gente sí, está conforme、sí. con el producto. Exactamente, sí sí. sí, sí, la verdad que la gente es muy contenta. Cuando la prueba, más que nada, ahí las enamoran a las personas, ahí se la quieren comprar. <ríe> claro, <ríe> porque, o sea, la característica que vos probaste una、sí. es, es el, el, lo llamativo el silencio. del silencio. De la movilidad silenciosa que uno no está acostumbrado.、Claro. Y bueno, eso es lo que más, lo que más、eh, se、Chállame、destaca. Y después,、mm. bueno, en esta situación que estamos viviendo en el, en el mundo, con la guerra, que el, el barril de petróleo está subiendo, ha subido, baja,、eh, depende cómo esté la situación.、Eh, y hoy en día, aunque sea una moto ya echarle combustible,、eh, uno, uno saca las cuentas, más pagar la patente, que estas no se pagan. Más pagas el patentamiento, que en este caso no se paga, es solo enchufarla en, el, en, en la pared, bueno, y después、eh, algo mecánico, como son los frenos.、Eh, algunas tienen disco de freno, otras tienen cinta, pero bueno, y registrar los frenos. Pero en realidad、eh, no hay mucho mecánico, no hay cambio de aceite, no hay cambio de filtro de aceite, no hay cambio de filtro de aire, no hay que limpiar.、Eh, es algo nuevo que está bueno para, para moverse sin costo, digamos. Genial, y bueno, otra cosa que también está para tener en cuenta y algo importante es la duración de las baterías y qué, re, qué costo tendría una renovación en el caso de que uno le requiera con el tiempo cambiar las baterías.、Eh, y tiene un costo de 200 mil pesos、eh, las cuatro baterías, que,、ah. pero tiene una durabilidad de tres años. Así que sí, la sí, verdad sí, que sí, es sí. un gasto no, ni te das cuenta. No,、eh, en tres años, 200 mil、sí, sí. pesos no representa y, y y o sea, eso que... te lo gastas en un año teniendo una moto Un 110, ponele. Espectacular. Claro, claro、sí. la dura, Para agregar la durabilidad de la batería, es por ejemplo, pastilla de freno en un auto o el disco de, de embrague. No todas las personas le duran lo mismo por el tipo de uso, y en este caso, la batería hay que tener mucho, ser muy prolijo en cuando se carga, no esperar que se cargue, descargue del todo, como un celular. Entonces, uno、eh, no, pas, no que baje no tanto del 20%, ahí es cuando la batería es lo que, lo que indica la. La parte técnica, digamos, en no dejarla caer para que después dure, dure más tiempo. Genial. Pero es una batería muy, muy barata de, de pues, reponer, porque、pues、son cuatro baterías que trabajan en serie, como te decía hoy, de plomo gel. Así que no, el costo no, no es para nada significativo. Genial. Bueno, en las redes sociales, ¿cómo están ustedes para que la gente vea los productos?、Eh, Uskudun-Motos. Yonbajo,、Motos. Y bueno, la parte de los autos es S.U.U.U. c d multimarca. Genial.、Eh, la ubicación de, del lugar para la gente que quiera、eh, ir a conocer estos modelos: Avenida José Ingeniero 77, sobre la ruta 3. Ruta 3 y Quintana.、Sí. Y bueno, los, nuestros teléfonos les podemos pasar: Sí, sí. 2983-41-5555 o 44-4545. Y estamos de lunes a viernes. Turno, eh, o sea, Durante 8 y media a 12 y media de la tarde y de 15:30 a 19:30. Genial, bueno, espectacular. Bueno, vamos a hacer algo de, para las redes de Motomaníaco para que la gente, bueno, vamos a mostrar todos los modelos. Obvio. Y, este, y vamos a hacer una, una breve charla para, para charlar para la Instagram、uh -huh. eh, de lo que es el producto, que la gente vea bien en detalle lo que, lo que estamos hablando acá con, <coughs> con, con, con el producto, ¿no? Claro.、Sí. Así que bueno. Eh, no sé si queda algo para agregar, algo que la gente quiera contactar, cómo, cómo quieren Bueno, para, para agregar, para hablar un poco del tema de los autos, porque bueno, la familia, la mayoría, toda la vida nos dedicamos a las cuatro ruedas. Y bueno, nosotros en este caso que abrimos en el 2021, en un edificio nuevo sobre la ruta,、eh, queremos co、eh, comentarles a la gente que vendemos、eh, todas las marcas en cero kilómetros, sea la marca que sea, nosotros la traemos. Y los usados que están muy bien seleccionados y garantizados, como, como hicimos toda la vida. Y m, agregando a la movilidad sustentable de las dos ruedas, también comercializamos cualquier marca de vehículos, tanto híbridos como eléctricos. Espectacular. Bueno, así que súper completo este, lo, que, lo que charlamos. Y bueno, la gente obviamente、eh, va a poder este, pasar a, a conocer los modelos y bueno.、Eh, A Ahí, este, y a comprar, obviamente, a conocer y a comprar. Pero bueno, es algo nuevo que, que es lo que viene, el futuro,、mm. lo, que, lo que está circulando、ya、en es todos、presente. lados, que ya es presente, obviamente, porque b、bueno, u el n o e abanico de l o e l é c t r i c o está en,、sí. en, en diferentes cosas, ¿no?、Mm. En este caso con ustedes, con, con la parte de, de bici motos.、Claro. Bueno, lo, los invitamos a, bueno, a conocer los modelos. También tenemos una para test drive, que la pueden probar todo el mundo. Y también queremos anticipar que bueno, van a venir más productos de movilidad eléctrica. Va a venir、eh, prontamente un triciclo y están evaluando y homologando para p o d e r l o importar en Argentina un mini, un mini auto y una mini camioneta.、Eh, bueno, que generalmente para ciudades más grandes por ahí tiene un uso más adecuado, pero bueno, gente que por ahí no manejó toda la vida, gente grande o que no se anima a tener un auto grande, esta va a ser una muy buena opción. Genial, así que bueno,、eh, van a seguir llegando productos de, de lo que es la marca. Así que bueno, les agradecemos que hayan venido aquí al, al programa. Y bueno, obviamente este, la gente ya tiene sus números de teléfono, pueden seguirlo a través de las redes sociales. Y están todos los productos para que la gente pueda ver y obviamente también probarlos. Y se da cuenta de, que, de lo importante que es este producto para lo que es la Ciudad de Desarrollos. Bueno, buenísimo, Mario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mario, y nos hemos sentido muy cómodos. Eh, bueno, saludos. Muchísimas gracias Esther, por estar aquí en el programa. Bueno, amigos, este, seguimos con Motomaníacos y ahora en breve tenemos la entrevista con Daniel, que va a ser un gran viaje, nada menos que hasta Alaska. Así que, bueno, y a seguimos con, con más programa, con más Motomaníacos. Hola amigos, en FM Interop 104.7 MHz en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Auspicia esta entrevista en Motomaníacos Motobox. Bueno amigos, seguimos con la última entrevista del día de hoy. Lo tenemos en comunicación a Daniel. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estás、Espero、Daniel? Hola. Hola, a Sí, te escuchamos Daniel. Ah, te escucho, te escucho. Dale, dale.、Sí. Perfecto, acá estamos. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo, todo bueno, normal por acá. Espectacular. Bueno,、eh, tenemos que agradecer a Aníbal Kors, que fue el que, el que nos hizo la, la movida para que estemos aquí hablando en motomaníacos con este proyecto súper interesante que están este, ya a punto de arrancar. En, en principio, me gustaría arrancar cómo surge la idea a e s t de ser este gran viaje que están proyectando. Eh, bueno, la idea, como muchos motociclistas, ya corre por mi cabeza hace muchos años.、Eh, el tema era poder concretarlo. n o、no, siempre, siempre hay un, un, un problema, algo que solucionar.、Eh, en, en mi caso era el problema del tiempo. No disponía de cinco o seis meses para poder realizar este, esta movida. Así que bueno, tuve que esperar、eh, jubilarme para este, poder este, emprender este, el viaje. Pero en sí estaba ya programado de por lo menos entre 15 y 18 años, no, más o menos. Impresionante. Se fue, fue proyectando con bastante tiempo y bueno, lo, lo fueron manejando, ¿no? Así que va a estar espectacular. Contame que, bueno, en las redes lo fuimos viendo, pero bueno, ¿con qué moto vas a hacer esta travesía, ¿no? este, este gran viaje? Bueno, la moto voy a usar una Tornado, u n a Tornado 250, que ya está lista, preparadita, ya está cargada, ya quedó cargada por completo. Y bueno, la idea es poder hacer、eh, el viaje tanto de ida como de vuelta,、eh, siempre andando, ¿no? Esa es la, la idea. Así que son unos 45 mil kilómetros hasta Proveway, Alaska. Eh, allá arriba, donde se ve l l a u r o l Aboreal y todo eso, ahí, desde Bahía Blanca, desde Bahía Blanca, claro, porque por ahí no saben que salimos de Bahía, Exacto.、Eh, hasta Prove Wave, este, esa es la idea, y después、eh, alejarnos un poquito hacia el este de Estados Unidos para ir hasta la ciudad de Chicago,、eh, donde vamos a enganchar la ruta 66. Y vamos a bajar por la ruta 66 hasta Los Ángeles. Así ahí podemos conocer el Gran Cañón, este, pasar por Las Vegas y por todos esos lugares que uno los ve siempre <ríe> en fotos. n o Entonces vamos a tratar de, de, de pasar por ahí. ¿no? Esa es la idea. Genial. Daniel, ¿con quién vas a realizar el viaje vos? Mirá, tengo un amigo que va a viajar. Él, desde, él es de Junín de los Andes. En su moto, en su Nafalcon 400. Los dos nos vamos a encontrar en Santa Rosa, este sábado a la noche. Y de ahí este, emprendemos viaje hacia arriba, ¿no? Tranquilito, pelón. Son dos meses, dos meses y monedas de ida y unos tres meses de regreso. Genial. Qué, qué proyecto, ¿no? Ahora, ¿cómo d que bueno, o、sí. lo venís manejando? s decir, bueno. Lo vas programando, proyectando, pero bueno, ya estás ahí, ya estás para arrancar. Claro,、eh, mirá, es,、eh, es, es difícil,、eh, realmente es difícil, porque、eh, uno empieza a anotar cosas y, que, que hacer, o resolver o, o conseguir. Y, y iba tachando una cosa y agregaba tres o cuatro, ¿viste? Y así se me hizo una lista interminable. Así que me propuse. Eh, como que yo salgo este lunes pasado, entonces sí, solo sí tenía que terminar todo、eh, el domingo a la noche. El domingo a la noche yo tenía que estar todo listo, y lo que está, bien, y lo que no se pudo, hasta ahí llegamos. Porque necesito unos tres, cuatro días para estar tranquilo y, y, y estar un poquito en paz, ¿no? para poder dormir, porque la ansiedad sí. Sí, te come te come la ansiedad. t o a l m e n t e Sí, sí, totalmente. Claro, está, está bueno proyectado eso. Que bueno, estás, ya tenés todo organizadito como para decir, bueno, los últimos días estamos antes salir relajados y bueno, y a emprender el viaje. Pero bueno, espectacular.、Eh, te van a acompañar hasta cierto punto, ¿no? A algunos motociclistas, ¿no? En la salida. Bueno, viste que esa locura de nosotros los motociclistas que somos capaces de hacer un montón de kilómetros、eh, contar de comer un asado. Bueno, en este caso,、eh, muchos de los muchachos de acá del grupo Viajeros de Bahía Blanca、eh, me van a acompañar hasta Santa Rosa, son 330 kilómetros, no es tanto y es mucho porque es un acompañamiento simplemente、mm, para darme apoyo. Y el sábado a la noche, el 25 de la noche, gente de Santa Rosa ya no va a estar esperando para comer un asado entre todos juntos. Ahí nos unimos con Ángel, que viene de Junín. Y el domingo a la mañana, nosotros ya pasamos hacia el norte y bueno, mis amigos ya se vuelven para, para Bahía Blanca.、Nuevamente. Así que la verdad es un gesto que valoro, valoro muchísimo, porque hacer 600 y pico kilómetros para acompañarme es un gesto muy, pero muy, muy agradecido. Espectacular, la verdad que bueno. Eh, para cualquier motociclista,、eh, cumplir este, este sueño, la verdad que es súper importante. Y bueno, imagino que con el proyecto que vos contabas de los años, ¿no? Que se viene proyectando、sí. esto, concretarlo ahora debe ser este, bueno, algo importante en tu vida, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí.、Eh, si bien ya tengo algunos viajes realizados, pero cada nuevo viaje es un nuevo desafío y es una nueva cosa Eh, distinta, Como ser en este caso, tuve que prever、eh, lo que es llevar, porque realmente nunca estuve cinco meses fuera de mi casa. Así que todo lo que es este, ropa y todo lo que es repuesto, y, y bueno, qué sé yo, todo lo que llevo en la moto,、eh, realmente lo tuve que debatir varias veces para ver si conviene y no conviene, ¿no es cierto? Porque, bueno, como todos sabemos. Eh, eh, tenemos poco lugar, así que hay que optimizarlo por completo. Totalmente, sí, tenés que priorizar ciertas cosas. Bueno, a veces se generan dudas, ¿no? Si, bueno, esto lo llevo, esto no lo llevo, ¿qué hago, no? Es, es complejo, pero bueno, de alguna forma se llega a una conclusión de que, sí, bueno, esto es lo que, está, lo que está cargado en la moto y lo que voy a precisar, así que bueno, ya está todo listo, así que espectacular, este, y bueno. Eh, nos gustaría que, si vos deseas en algún momento ir compartiendo material, lo que vos quieras, de Motomaniaco, obviamente que lo va a seguir compartiendo a través de las redes sociales también, para que la gente este, también esté al tanto de, de, de su gran viaje que están realizando. Bien, bien, bien, sí, por supuesto. Muy bien agradecido el apoyo que me brindan así en cuanto a las redes y a la difusión y todo eso, porque uno. Eh, se siente como que va acompañado, que no está solo, v es cuestión de agarrar el teléfono y ya hay un montón de gente que está pendiente de, de, de cómo te va yendo. v i s t e Así que、eh, le agradezco l le agradezco enormemente agradezco e la parte de ustedes, n o realmente. No, pero es un gusto, un gusto que, que, bueno, que podamos estar presentes, que, que te ayudemos con la difusión y que la gente esté al tanto de lo que estás desarrollando y realizando. Así que, bueno, va a ser una gran aventura que, que bueno, este, seguramente todos te vamos a estar siguiendo y acompañando ahí, como lo decías vos, de diferentes formas.、Eh, pero, bueno, es un gusto que hayas estado aquí en el programa antes de, de emprender el viaje, ¿no? Que es importante. Bien, bien, agradecido, agradecido enormemente. Bueno, no, no se los puedo mostrar, pero、eh, ahí realizamos un, unos calcos con un QR. En ese QR vos lo podés e s c a n e a r Y ahí me puedes seguir. Así que, pero bueno, en este caso no, no, te, lo puedo, no te lo puedo pasar. Pero de todas maneras,、eh, si ingresas al Facebook, al grupo Viajero de Bahía Blanca, ahí yo voy a ir subiendo videos y situaciones que, voy a ir, este, que se van a ir desarrollando. ¿no? Así que ahí, por ahí me pueden、eh, seguir sin ningún inconveniente. Genial. Vamos a estar compartiendo también para que la gente esté al tanto de, de lo que es el grupo de ustedes y vaya viendo también. A través de motomaníacos, lo que vas subiendo a las redes sociales. Daniel, este, bueno, un gusto que hayas estado aquí en el programa. Obviamente que te deseamos la mejor, la mejor suerte, la mejor, este,、eh, la mejor eh, suerte para esta aventura ¿no? tan importante. Y bueno, es un gusto acompañarte y te deseamos lo mejor para todo esto. Gracias, enormemente gracias. Yo soy un agradecido. Y que, bueno, muchísimas gracias porque uno se siente. Muy y, y vos sabés que、eh, en todo lo que es、eh, la parte motera, realmente somos bastante solidarios. Así que esto es muy bueno、eh, porque, bueno, uno no, no está solo, siempre está acompañado. Muchísimas, muchísimas gracias. Un gusto, Daniel. Un abrazo grande. Y bueno, un saludo para todo el grupo Viajeros de Bahía Blanca. Y n o、bueno, s estamos en contacto. Dale, dale, gracias, eh. Chao, chao, Daniel. Chao, chao, Bueno, amigos, ahí cerramos la entrevista con Daniel, la última entrevista del programa de Motomaníacos. Que、eh, como contaba él, que salen este sábado, pero bueno, el destino final es Alaska, nada más y nada menos. Así que bueno, le deseamos lo mejor para Daniel. Vamos con la tanda publicitaria y los últimos minutos de Motomaníacos.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 42 47 79 2983 56 90 54 Zeusmi Vet, veterinaria especialista en oncología de pequeños animales, cirugía y tratamientos oncológicos, servicio de citología, 25 de mayo 1077. 283-64-1836. Médica veterinaria Leonela Falsetta. La salud de tu mascota es nuestra prioridad. Bien, amigos, los últimos minutos de Motomaníaco. Les mandamos un saludo a la gente de Oriente. Que bueno, estuvimos el sábado、eh, disfrutando de un, este, un almuerzo ahí en el Puente Viejo. Bueno, la, la verdad que. Eh, nos recibieron con la mejor.、Eh, un saludo para Nelson y para Mariano. Que la verdad que nos recibieron con la mejor. Y bueno, disfrutamos un día distinto. Bueno, la gente de los medios también de, de Oriente por la difusión del de, de, de, grupo m o t o c i c l i s t a s Independientes. Así que bueno, le agradecemos por la difusión de, de la vuelta que hicimos por ahí, por esa ciudad. Les, les cuento: este fin de semana se viene la segunda fecha del Superbike b o e n o r e n s e Se va a disputar los días 24, 25 y 26. Es homenaje a los héroes de Malvinas, circuito Ezequiel Crisol de Bahía Blanca. Después se viene Moto a Campe, Patriada MC, el viernes primero de mayo, 2 y 3,、eh, en el predio Club Rosario Puerto Belgrano, ruta 249, Punta Alta. El teléfono para comunicarse es 29-32-53-3320, Patriada, su Moto a Campe el primero de mayo. Después, 8 y 9 de mayo, Vigicun Track Day, organiza Sebas Porto y la FIM Latin America. Inscripciones w w w e n t r a d a w e b c o m a r en San Juan. Después se viene Motasado, 8 y 9 de mayo del 2026 en Anderson. El valor de la tarjeta es 50 mil pesos. El comprobante、eh, lo tienen que mandar al 2314-534348. Colabora la municipalidad de Hipólito Irigoyen. Otra cosa que les quiero decir es que、eh, m o t o s e c u i t a s Independientes de Desarrollo está organizando su segundo motosado en el Parador Colifa. En las redes de Motomaníacos y m o t o s e c u i t a s Independientes estamos compartiendo la información.、Eh, los esperamos, están todos invitados para pasar un gran domingo con nuestro segundo evento. Así que, bueno,、eh, pueden hacer las reservas, que tiene n un valor de 39 mil pesos. En las redes de Motomaníacos está toda la información. Y acá, próximas fechas、eh, que están ya con, con tiempo: el motazado de kilómetro 400, el 14 de junio, a las 12.30 horas,、eh, el salón El s o m b r e r i t o Así que bueno, ahí estaremos nuevamente con los chicos de kilómetro 400. Después se viene en agosto el motazado de agrupación Amigos, el salón Mariano Moreno, 26 d el 7 del 26,、eh, en Olavarría. Y una fecha que tenemos para octubre. Que bueno, es para que la gente lo vaya viendo, ¿no? La gente lo, lo, lo vaya teniendo presente. El 9, 10 y 11, el segundo Monteencuentro Guárfanos del Asfalto en el Camping Miguel Lilio. En las redes de Motomaníacos está toda la información para que quieran,、eh, eh, bueno, consultar cualquier cosita. Bueno, amigos, terminamos por el día de hoy. Un nuevo martes con mucha actividad. El día de hoy que preparamos para que ustedes b、bueno, u estén n o e informados de diferentes cosas del motociclismo. Gracias, Diego, por la presión o técnica. Gracias a todos los este, auspiciantes que nos dan la mano para poder estar aquí en el programa. Obviamente, a quien nos siguió a través de las redes sociales y a través de caballosdemetal.com.ar. l e mandamos un abrazo muy grande y bueno, nos seguimos viendo. Buena ruta para todos y como l e decimos siempre, usen el casco. Nos vemos pronto. Chau, chau.